En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Lugares comunes, eh, frases hechas, eh, cosas que se dicen aunque no tengan sentido, tópico. El saber no ocupa lugar, como si el saber se midiera de alguna forma. Bueno, sí, en el tamaño de las paredes eh, para la biblioteca. Ahora añadimos una realidad, y esta sí es científica. El sentir no ocupa espacio. Todo lo que experimentamos, sentimos, vivimos, aunque ya ha ocupado mucho tiempo para fardar, la realidad es que solo ocupa 3 centímetros en el área del cerebro en donde quedan registradas estas experiencias. Él lo ha certificado así un equipo de investigadores de la Escuela de Estudios Superiores IMT de la Toscana italiana sin embargo, ese área del cerebro que recoge todo lo vivido es muy compleja demuestra que el sentir es pequeño pero rico, variado, poliédrico como la vida no tiene que ser algo grande para ser importante estos investigadores italianos han descubierto la intensidad de una experiencia y que esa intensidad no ocupa más espacio en el cerebro que otra experiencia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 un programa espectacular el que tenemos preparado para esta noche, noche de domingo a lunes, tertulia zona cero y muchas otras cosas. Y una etiqueta, un hashtag, Almadilla Rosavientos, Almadilla Rosavientos en Twitter, podéis participar ahí ya mismo, Almadilla Rosa Rosavientos. Y en la tertulia zona cero estarán Mado Martínez, Manuel Carvillal y Miguel Pedrero. un invitado especial con el que vamos a descubrir ahora mismo los secretos de nuestra mente, es hipnólogo, últimamente nos hemos hecho muchas preguntas y se las vamos a trasladar, se pueden generar falsos recuerdos, se puede llegar a asesinar bajo hipnosis, se puede programar nuestra mente saber lo que vivimos en el pasado y cómo nos acordamos o no nos acordamos de las vidas anteriores si las hemos tenido, bueno supuestas vidas anteriores y sobre todo eso y mucho más hablamos esta noche en el programa en la rosa de los ventos y también os contamos en noticias e informaciones en noticias e informaciones que nos llevarán al Reino Unido que se ha ido de Europa si sí, se ha marchado están para allá están tan desnortados que van incluso a desclasificar información ovni porque han cerrado la oficina estatal que se dedicaba a investigar el misterio y atención, eh, mirad eh, vuestros relojes quedan solo 100 segundos eh, para el fin del mundo eso es eh, lo que dice el reloj apocalíptico del que vamos a hablar esta noche 100 segundos para el fin del mundo os vamos a contar también cómo la tierra nuestra vida en la tierra ha podido llegar a otros sitios y crear extraterrestres que en realidad seamos nosotros mismos Y una cosa importante, importantísimo, la web onda, cero punto es, onda cero punto es ahí está ya el programa de ayer, un programa en el que os hablamos de la guerra en Irak, os hablamos también de los OVNIs como viajeros en del futuro, os hablamos también, estuvo con nosotros Epi Rubio, de música, de música rock, y os contamos también los mitos dedicados al mundo del coronavirus, eh, mitos y bulos eh, dedicados al coronavirus y también está la sección de cine de José Manuel Esquebano, el callejón y el cine ha sido noticia hoy mismo porque una película española, la película ...Claus... ...en la producción española... ...Claus... ...una producción... ...de A3Cine... ...y de... ...Spa Studios... ...acaba de ganar... ...el premio... ...a la mejor película de animación... ...en los premios... ...BAFTA... ...la película... ...Claus... ...ha sido... ...una de las ganadoras... ...una de las... ...galardonadas... ...en uno de los premios... ...importantes... ...de los BAFTA británicos... ...y también esta noche... No hablamos con Laura Falcolana porque está volviendo de Cantabria, pero la semana que viene nos contará la experiencia, la convivencia en un lugar encantado, en una casa encantada que ha tenido este fin de semana en Cantabria. Mi casa. También vamos a conocer esta madrugada las últimas hipótesis para explicar cómo se construyó la gran pirámide de Keops en Egipto. Es el tema de portada de la revista Historia, Historia de España y del Mundo. Y también, Mujeres con Historia, el relato del Silvia Casasola que nos va a presentar A la dama de la cera, a la dama de los museos de cera y las pinturas y el futuro de las pinturas en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Os contaremos el resultado de la Super Bowl uno de los grandes acontecimientos deportivos del año uno de los grandes acontecimientos deportivos del momento, seguramente el más importante en los Estados Unidos aunque aquí no entendamos nada de fútbol americano sabemos que juegan dos unos van de blanco, otros van de rojo meten goles en una eh, en una especie de portería que está al revés marca muchos goles y los goles valen más de un punto bueno pues esta noche hay Super Bowl en los Estados Unidos y ganan unos eh, pero ya os lo contaremos después en eh, la una y 42 minutos hora de comenzar <música>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 Onda Acero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Acero Radio. Ya sabéis que esta noche en los Estados Unidos hay también esa noche de Super Bowl. Eh, decía con Almadía Rosa Vientos, Escudero...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 Sears, que sí, vamos, lle sí. llevan 10, y los San Francisco 49, que llevan 10, eh, ¿cuál es? Bueno, pues ese es el resultado, 10-10, van 10-10, empate. Eh, <risa> <risa> lo importante que los premios en BAFTA ha habido un premio español, mejor película de animación en los premios en BAFTA.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 En La Rosa de los Vientos, eh, Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, eh, con... Muy buenas, Mado. Buenas, buenas, otra vez. Con Miguel Pedrero. Muy buenas. Con Manuel Carballal. ¿Cuánto tiempo? Vamos a comentar eh, muchas cosas y muchas informaciones, eh, pero Mado Martínez eh, nos va a contar eh, cómo se ha descubierto y cómo se ha activado un virus que no es el coronavirus, eh, pero que tiene que ver con que un glaciar se ha descongelado y... Ahí ha aparecido algo. Cuéntanos. Un, un virus, un virus, no. 28, bueno, 33. Solo que de esos 33, 28 son desconocidos. Han encontrado 28 nuevos grupos de virus en los testigos extraídos del casquete de Gulilla, que tiene el hielo más antiguo de la Tierra. Está en, en el Tíbet y tienen así como 15.000 años de antigüedad. Hay más vida allá del coronavirus, ya veis, y sí, hay más virus por el mundo, se descubren muchos, aunque no lo parezca, y sabemos que todavía hay muchísimos más por descubrir. De hecho, hace nada unos científicos del Centro Alemán para la Investigación de Infecciones en la Nationalite, una universidad de Berlín, descubrieron cientos de nuevos virus en insectos. Y cada nuevo virus que se encuentra podría ser una causa de enfermedades hasta ahora desconocidas, tanto en el hombre como en animales. Para que os hagáis una ideas, una idea, ¿no? eh, Somos como 1,9 millones de, de especies de seres vivos, ¿eh? No cuento a los virus porque los virus son como zombies, ¿vale? Luego lo explicaré. Vale. El ser humano, un mamífero, ¿no? Nosotros somos como un mamífero de las 4.000 especies de mamíferos que hay en el mundo, insectos, hay como un millón de insectos conocidos y hemos descrito miles de virus que se los considera algo así como zombies porque necesitan infectar a otros organismos para, para prosperar, para activarse. Si no, están así como en estado durmiente, pero son base de la vida y de la muerte. Y es lo que más abunda en la Tierra. Dicen que hay unos 10 quintillones de virus en el planeta Tierra. Así que fíjate si nos quedan por descubrir. Sin embargo, mmm, bueno, eh, los que hoy nos interesan son estos que están en el hielo y os voy a decir por qué nos interesan los del hielo y por qué son interesantes. Porque, bueno, sus descubridores han sido unos científicos de la Universidad Estatal de Ohio, que están muy contentos, porque ellos piensan que este descubrimiento les puede ayudar eh, a saber cómo, cómo, cómo era la vida y las condiciones climáticas del pasado. Eh, también para evaluar si son un medio para bueno, pues para el posible resurgir de, de antiguos patógenos. Y como sabemos se están derritiendo grandes bloques de hielo en el planeta debido al cambio climático. Y en el peor de los escenarios, este hielo que se está derritiendo podría liberar patógenos al medio. De hecho, se habla muy poco de los peligros de las enfermedades ocultas bajo el hielo, que ahora mismo, con estos calores de cambio climático están despertando, es sencillamente verdad, es verdad. porque el hielo se está derritiendo claro. ¿qué pasaría si de repente nos exponemos a bacterias y virus mortales que han estado dormidos durante miles de años? Estaban esos virus criogenizados eh, pero el hecho de que se deshielen los polos, se, se deshiele cualquier cosa congelada bueno, pues eh, cobra vida de nuevo lo malo, el virus Oye, una cosa eh, los científicos han descubierto por ejemplo... esto eh En, en, en las fosas comunes de, de Alaska hay, hay ARN, hay fragmentos de ARN de la gripe española de 1918. La oh, viruela sí. y la peste bubónica también están posiblemente enterradas en Siberia, por poner un ejemplo. ¿no? ¿Nos debe preocupar? Pues, hombre, el riesgo es desconocido. Pero hay un investigador, Jean-Michel Crevey, de la Universidad de Hermasiel, en Francia, que busca estos organismos en el hielo, que dice que si el patógeno, no ha estado en contacto con los seres humanos durante mucho tiempo, como por ejemplo estos que llevan quince mil años en el hielo, el sistema inmunológico humano no estaría preparado, de modo que sí, podría ser muy peligroso. Estos patógenos podrían revivir, intentarnos y a lo que sea. Qué historia tan fascinante, tan interesante, tan novelesca, tan de película, eh, tan cinematográfica, tan de guión, el hecho de que los virus se revivan como consecuencia de la descongelación de los polos, de los glaciares. Bueno, no es el único glaciar que es noticia, porque tenemos un glaciar ...el glaciar del día del juicio final... ...¿qué es esto Silvia? Pues es un glaciar... ...que le llaman el Taiwatés ...y resulta que, que... dice que ningún país lo reclama... ...que desemboca en el mar de Amundsen... ...que está a unos 30 kilómetros... ...al este del monte Murphy... ...en la tierra de Marivir... ...y que es del tamaño... ...casi del tamaño... ...ahora que está tanto el tema del Brexit... ...de Reino Unido... ...que ya es responsable del 4% del aumento global en el nivel del mar... ...solamente este glaciar, o sea, que es una cosa tremenda... ...que dice que, que contiene suficiente agua para incrementar el nivel de los mares del mundo... ...en más de medio metro... ...y el problema es que, pues debido al cambio climático, se está derritiendo... ...se está derritiendo, pues eh, cada vez más rápidamente... Se está intentando estudiar, de hecho hay en conjunto eh, científicos de Reino Unido y Estados Unidos, llevan cinco años estudiando esto, de momento se han invertido más o menos unos 50 millones de, de dólares y bueno, pues una de las cosas que, que quieren hacer es eh, perforar este glaciar y pues nada más y nada menos que quieren eh, tener preparados 10.000 litros de agua para ir eh, derritiendo 10 toneladas de nieve, dice, ¿será, va a ser el jacuzzi ubicado más al sur del mundo, y bueno, quieren calentar este agua, quieren porque, porque por lo visto eh, lo que está provocando que este glaciar se esté derritiendo es que tiene como agua de océano profundo o sea como una especie de agua caliente que está haciendo que poco a poco se esté derritiendo el caso es que temen muchísimo que, que esto vaya y se esté precipitando más rápido de lo que se pensaba y que ese temido eh, medio metro que pueda alcanzar eh, la, la, la gran cantidad de, de agua en, en, el. porque dicen que el hielo es lo que hace que la tierra pues tenga ...partes de tierra y partes de agua... ...si se empieza a derretir absolutamente todo... ...por ejemplo, si se empieza a derretir el hielo antártico... ...llegará un momento que solamente habrá islas y agua... ...por eso es tan importante y tan peligroso este glaciar... Ya os decimos que es el Taiwatés, que lo están estudiando, que van a hacer porque dice que el hielo está a menos 25 grados científico eh, perdón, a menos 25 grados centígrados, que están totalmente pendientes de la evolución de este glacial y veremos a ver en qué queda la cosa, porque como siga transcurriendo como lo que está ocurriendo ahora mismo, pues puede llegar a acelerar ese reloj del fin del mundo que también vamos a comentar después. Miguel Pedrero está muy interesado en la Super Bowl en los Estados Unidos, que se está jugando ahora. Eh, Miguel, eh, van 10-10. Diez, diez, eh. los eh, sí, no Llevan 10. Y los San Francisco Sports o oh, 49 llevan 10. Eh. Los rojos 10 eh, y los blancos 10. Eh, no sé quiénes son unos u otros. Sé que están en el descanso. Y sé que están las feas actuando. Eh, Shakira y Jennifer López. Eso es. Eh, que es la actuación más importante en, en el mundo entero. O bueno, sea, es, en el mundo entero, bueno, en los Estados Unidos hay que, a nivel eh, Y los anuncios que se ponen ahora son terribles, lo que yo, se yo paga, no eh. en el mundo entero, pero a mí me interesa mucho más la actuación que la Super Bowl. ¿Como a todo el mundo? Pues, pues ya está. Y también nos interesa mucho lo que nos vas a comentar, eh, Miguel, sobre el origen de la vida en el más allá, en otros planetas, que te, es un origen de la vida que puede tener que ver con la Tierra. Sí, esta es una tesis que, que acaban de defender en un, en un artículo dos dos físicos. Uno se llama Amir Siraf y otro, es un viejo conocido de este programa, se llama Abiloef. Y, y bueno, este este físico y astrofísico es conocido porque siempre plantea tesis muy, muy atrevidas, pero que en realidad lo que está haciendo es abriendo puertas y ventanas a nuevas investigaciones. ¿no? Es un tipo muy interesante. Y lo que plantean estos dos astrofísicos es que quizás el germen de la vida en otros sistemas solares partió de la Tierra. Y, y la tesis, la verdad, es que es es muy fascinante. ¿no? Ellos eh, se refieren a, al siguiente escenario. Imaginémonos o situémonos hace miles de millones de años cuando se estaba creando nuestro sistema solar. Era, además, era una época de enormes colisiones, donde, donde numerosos cometas pasaban por nuestro sistema solar. e Imaginaros el siguiente escenario. Un cometa pasa por nuestra atmósfera, eh, recoge o arrastra una serie de microorganismos y traslada esos microorganismos a un sistema solar, a otro sistema solar, después de cientos o miles de millones de años. Es decir, ese cometa impacta contra otro planeta y esos microorganismos generan el inicio de la vida en ese planeta. Y resulta que esos microorganismos son del planeta Tierra. ¿Qué es lo que defienden estos, estos astrofísicos? Que en realidad estos eh, microorganismos que son arrastrados por el cometa, la mayoría de ellos acabarán muriendo. Pero quizás hay una posibilidad de que algunos acaben incrustándose en este cometa y anidando en sus grietas y en sus poros. De este modo, protegidos por, por las grietas y los poros de, de, de, de este eh, elemento eh, astronómico, de este cometa viajarían durante cientos o miles de millones de años, eh, incluso protegidos de las radiaciones solares. Bueno, esta es la tesis que, que ellos plantean. A favor, eh, hay varias cuestiones o varios elementos que estarían a favor de esta tesis. El primero, que esto ha sucedido probablemente a lo largo de la historia de la Tierra varias docenas de veces, es decir, que pase un cometa por nuestra atmósfera y... y Como te digo, bueno, como os digo, esto ha pasado por lo menos docenas de veces. De hecho, ¿no? yo recuerdo que una de las hipótesis que decían que Marte, uno de los, de claro. los meteoritos de, de, de a Marte perfectamente, podría haber sido el causante de la vida en la Tierra. Claro, claro, claro. E, y y ese es, digamos, el primer elemento a favor, ¿no? Que esto sucede, es decir, que los cometas pasan por, la, por nuestra atmósfera. El segundo elemento a favor, que se ha descubierto que a entre 50 y 80 kilómetros de altura hay bacterias por lo tanto, es decir, hay microorganismos y por lo tanto, digamos que estos cometas podrían recoger, arrastrar estos microorganismos. O como los mosquitos en el cristal del coche. Algo así. Por la autopista. Sí. Vale, algo así, ¿no? El tercer elemento a favor, que es cierto que los cometas son muy porosos, ¿no? Por lo tanto, algún microorganismo podría anidar ahí. Esta es la parte a favor de la tesis, pero claro, en contra hay bastantes elementos, ¿no? En primer lugar, hombre, a la velocidad que pasa un cometa es muy difícil que, que sea capaz de trasladar a uno de estos microorganismos, ¿no? Es decir, la velocidad es enorme. Por otro lado, es bastante improbable, por no decir prácticamente imposible, que un microorganismo logre anidar dentro de un cometa durante cientos o miles de millones de años. Sí es cierto, sí es cierto que se ha comprobado que algunos microbios pueden resistir en el espacio, incluso durante décadas, pero no más que décadas. Es decir, que como mucho, ese microorganismo, ese grupo de microorganismos en el cometa, podría llegar más o menos hasta Marte. Y casi ni eso. ¿no? Es decir, en, en el fondo, eh, está... Esta tesis de estos dos astrofísicos lo que nos plantea es uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad y es cómo nació la vida, porque nadie tiene ni la más remota idea de cómo nació la vida. Eso que hemos estudiado en el colegio, en el Instituto de la Sopa Primordial, ya se sabe que es una mentira y se sigue estudiando, ¿no? Pero tú haces el experimento de la Sopa Primordial y como decía el famoso astrofísico Alfred Hoyle, haga usted durante un año el experimento de la sopa primordial que obtendrá un montón de mierda. Es decir... <risa> ¿Lo decía así? Esa así es la así, cita literal. Así, la cita literal, ¿no? Y, y es cierto, porque en realidad la tesis de la sopa primordial es casi como una metáfora tomada de Frankenstein, ¿no? Es decir, una serie de elementos inorgánicos sobre los que, en un elemento acuoso, en este caso, sobre los que actúan una serie de rayos, y eso provoca la vida, ¿no? Pero es mentira. Los elementos inorgánicos no se crean así por arte de magia, por el influjo de un rayo, para crear una célula, que cuando estudias lo que es realmente una célula, es decir, todos los elementos que hay en una célula y cómo actúan al unísono como una gran orquesta perfectamente coordinada, uno entiende que es algo muy complicado. Y una célula solo sale de otra célula. Por lo tanto, ¿cómo nació la primera célula? Decía Alfred Hoyle, hacía otra metáfora, porque se han hecho incluso estudios estadísticos. ¿Qué probabilidades hay Eh, que se formara la vida por azar, por elementos inorgánicos, ¿no? Y es imposible, ¿no? De hecho, Alfred Hoy decía, es como si pasa un tornado por un montón de chatarra, por una chatarrería, y después de ese tornado, pues eh, esa chatarra eh, acaba formando un Boeing 727 con toda la tripulación y combustible dispuesto para despegar. Es decir, imposible, y de ahí viene la tesis, de que, claro, si la vida no se pudo formar en la Tierra por elementos inorgánicos, tuvo que venir del espacio, ¿no? De, de un cometa. Pero claro, la gran pregunta es, ¿de dónde vino esa célula que llegó a la Tierra? En el fondo es, es retrotraer la... el, el problema, ¿no? A mí me da la sensación de que los científicos, la comunidad científica, o más bien la comunidad académica, más que la científica, tiene un problema serio con las grandes preguntas. Cuando el año pasado el Premio Nobel de Física, que recibió la noticia, lo comentamos en la tertulia, estando en España precisamente, decía que él no creía el Premio Nobel de Física, uh -huh. que no creía en la teoría del Big Bang, uh -huh. que lo damos todo por supuesto, ¿no?, uh -huh. pero que sigue siendo una teoría. Uh -huh. Claro. Claro, eh, supongo que algo hay que poner en los libros de texto. Y ¿eh? si Cuando los niños pequeños te preguntan, oye, y ¿cómo se generó el universo?, pues algo les tendrás que decir, ¿no? Claro. Pero realmente, a pesar de que utilizamos teléfonos móviles, tenemos Internet, nos creemos que somos los reyes del mambo, todavía no hemos encontrado las respuestas a las grandes preguntas eh, una pregunta grande que, que yo me hago estamos hablando de cosas incomprensibles eh, de cosas que no tienen explicación no tiene explicación la salida del Reino Unido de, de, de la Comunidad Europea de la UE eh, el Brexit es incomprensible es tan comprensible las cosas que están ocurriendo en el Reino Unido que incluso dentro de esta locura han cerrado también la Oficina de Información OVNI Bueno, Madre mía, de forma, qué artesano eres, ¿eh? para girar <risa> las noticias. Eres un poeta, eres un poeta. Y, bueno, sí, pues, sí, sí. y ahora van a desclasificar y de reconocer la información que durante mucho tiempo se encontraba en esa oficina que se acaba de cerrar. Bueno, en realidad, eh, desclasificada estaba desclasificada. Lo que ocurre es que están siguiendo el, los mismos pasos. Es muy interesante todo lo que está ocurriendo con, con el tema OVNI a nivel oficial... Porque hace unos años hubo una reunión, esto no se publicó, hubo una reunión en París, a puerta cerrada, con miembros de distintos países europeos, militares y algún ufólogo, donde eh, se estudiaba cuál tenía que ser el protocolo, la hoja de ruta, el proceso, para liberar la información ovni en Europa, siguiendo el modelo español. De hecho, hubo un representante español en esa reunión. Una reunión, repito, a nivel oficial, en la que viajaron con los gastos pagados y todo. O sea, estamos hablando de un tema oficial. Y como ocurrió en España, en España el proceso de desclasificación se inicia en 1999, cuando los militares dicen, ok, el tema OVNI ya no es materia reservada. A partir de ahí empieza un proceso muy lento y muy tedioso, en que expediente a expediente se van liberando, después de pasar un proceso de depuración, digamos. Y hace dos o tres años, imitando el, el, lo que hicieron los franceses, por ejemplo... Lo que antes eran documentos en papel, que estaban físicamente en el Estado Mayor del Ejército del Aire, en la Plaza de Moncloa, y que cualquier ciudadano podía ir a visitar, eh, tú ibas allí, te acreditabas en la entrada, te llevaban por unos pasillos a la biblioteca, donde en cuatro o cinco archivadores estaban los documentos oficiales del gobierno español desclasificados. Lo que hizo eh, hace un par de años, eh, dos o tres años, no recuerdo, el gobierno español, es digitalizarlos, Lo mismo que hizo la CIA en enero de 2017 con sus informes y subirlos a Internet. Y eso es lo que ahora va a ser la la, fuerza aérea, la Real Fuerza Aérea Británica que comenzó a investigar eh, los OVNIs hace muchos años y que llegó a crear una oficina eh, dedicada a, a la investigación durante más de 50 años, de eh, incidentes OVNI, de, de casos OVNI. Eh, hace unos años ya, cuando ellos desclasificaron oficialmente su información, lo que hicieron fue enviar a los archivos nacionales británicos esos documentos desclasificados, siguiendo un poco el modelo español. Aquí, eh, además de en la biblioteca, del ejército del aire del estado mayor del ejército del aire están también en un archivo histórico del ejército del aire en Villaviciosa de Odón pero ahí es un poco más difícil de, de consultar Pero es exactamente lo mismo. Y ahora lo que anuncia esta semana, que ha creado bastante revuelo mediático, la, Real Fuerza, la, la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, es que van a comenzar, a comenzar a digitalizar todos esos expedientes y esos informes para subirlos a la página oficial, a la página web oficial, Del, ...del gobierno británico... ...y calculan que en algún momento... ...a partir... ...ellos calculan que del primer trimestre... ...de 2020 ya cualquier internauta, cualquier interesado, en, o cualquier ciudadano interesado en el, tema, en el tema OVNI, podrá consultar íntegramente los archivos de OVNI de la Fuerza Aérea Británica sin tener que acudir físicamente a los archivos nacionales. Esta sí. es la noticia en, cu sí, en hombre, cuestión. Eh, bueno, de hecho, en algún momento ya habían subido algunos de los informes. Sí, sí, sí. Porque, porque yo me acuerdo que en su momento hice para año cero un un reportaje sobre los, los archivos desclasificados por el Ministerio de Defensa Británico, los archivos sobre OVNIs, ¿no? Aunque para mí, de todas las desclasificaciones que se han hecho en los últimos años... La francesa. ...de archivos OVNIs, sí, que han sido muchos, sin duda, la mejor ha sido la francesa, ¿no? Porque lo que han hecho es volcar toda la documentación sin ningún análisis previo ni posterior, sino ahí tenéis todo, y además eh, hacían un... Un análisis. Es que esto que estás diciendo ¿Qué, es... ¿qué, qué has dicho? Que es la caraba. Ah, vale. Es la caraba. Porque eh, lo que pasó en España es que una desclasificación histórica, o sea, unos documentos que en su día redactó un juez instructor con unas declaraciones de testigos, de pilotos, pim, pam, ese es el material histórico que había que desclasificar. Pero en España venía precedido por un, un, una valoración sí. realizada por personas que eran civiles, que ninguno tenía formación aeronáutica, por cierto, sí. y, y que te decían lo que, eh, era. lo que valoraban ese documento histórico. Entonces Yo siempre pongo el ejemplo, tú imagínate que ahora se desclasifica información de la guerra civil, Y junto a cada dosier histórico de la guerra civil hay un informe hecho por un historiador que dice... Bueno, como todos sabemos, los republicanos eran muy malos o los, los franquistas hicieron... Claro, o sea, es eso, que, eso no es una desclasificación. Es, es que una desclasificación o se hace así. Otra cosa es que al final de la desclasificación eh, pues algún historiador o un grupo de historiadores un grupo de analistas eh, publiquen eh, un artículo o un estudio... ...de análisis sobre esos informes desclasificados. En el caso de Francia se hizo muy bien. Y, y yo recuerdo que incluso los, los casos eh, se agrupaban en cuatro niveles. De la A a la D. ¿Mm? Y, y los casos A eran aquellos casos en los que había abundante información. Es decir, información de todo tipo sobre ese avistamiento. Es decir, había... Varios testigos, había detección en radar, había fotografías, es decir, había abundante información y, sin embargo, se trataba de un objeto volador no identificado. ¿Sabes qué porcentaje de los casos investigados por el... Eh, en este caso que era una organización que estudiaba ovnis dentro de la NASA francesa, ¿no? ¿Sabes qué porcentaje de casos de todos los investigados eran casos A? abundante información sobre el caso y no identificado más del 30% o sea, que ese mito de que solamente quedan inexplicados un 2% de los casos y es, es no hay de y es porque no hay abundante nadie información nadie ha dado ese dato no es nunca <risa> bueno, es verdad, se repite mucho ¿por qué repetimos cosas que no están demostradas y que nunca las ha dicho nadie? Bueno, pues las 2 y 43 minutos y 3 segundos. Cuando sean las 2 y 45, habrá llegado el fin del mundo. Pues sí, más o menos. Sí, porque Eso... el reloj apocalíptico le quedan 100 segundos sí, para llegar al final, ¿no? A, por cierto, que sepáis que hemos pasado el día de la marmota. Es verdad, el 2 yeah. del 2020. <risa> Eso. hemos sobrevivido día capicúa no solamente por el, la fecha, el 2 del 2 sino el 2 del 2 en del 2020 y ayer hicimos el programa Carlos León nos lo contó eh, es hora mágica a las 2 de la madrugada son las 2 de la madrugada del día sí, 2 del Dios, 2 ya. del 2020 <ríe> qué cosas y lo pudimos contar y no pasó nada Como que, no, pasa, como que Nunca no, como que no. Lo contando muchísimas cosas en el programa. Dice que no pasó nada. Pero no pasó el... nada, no llegó el fin del mundo. Aburrimiento. Qué aburrimiento, es Que tenías que ver la Super Bowl, si no, no sí, vives. Sí, claro, eh, evidentemente. De momento estamos vivos. Eh, lo que sí, sí, pero que te quedan es... 30 segundos. ¿eh? Nos, que, nos quedan 100 segundos para, para implosión. Nos quedan 100 segundos para irnos a la porra a todos. ¿Cómo lo explico yo esto? Pues no sé. Eras... No te alejes, de momento no te alejes que no se te oye. Vale, vale, eh, espero que se me oiga bien ahora. Eh, eh, parezco novata, ¿eh? Érase un grupo de científicos <risa> que, de la Universidad de Chicago que, por cierto, participaron en el desarrollo de las primeras armas atómicas que crearon un reloj imaginario para señalar lo cerca que se encontraba la humanidad del juicio final, entre comillas es decir, del fin del mundo es decir, de la ecotombe nuclear y ellos desde 1947 atención, se reúnen todos los años para ajustar un poco sus cálculos, entre estos grupos de científicos se encuentran 13 premios Nobel se reúnen todos los años en plan reunión de amiguetes, vamos a darle cuerda al reloj que en realidad es un reloj que marca la hora que le da la gana porque lo mismo se retrasa que se adelanta. Su misión es marcar la hora del juicio final. Es decir, ¿a cuántos segundos, hipotéticamente hablando, estamos del fin de los tiempos a nivel nuclear? Y ellos dicen que la cosa se ha puesto muy fea, porque estamos a menos de dos minutos. Es decir, esos 100 segundos que Maldito hablábamos del peluco. apocalipsis. Sí, dicen que esto además no pasaba desde el año 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética... Estaban probando las bombas de hidrógeno Y este boletín de, cien, de, de científicos atómicos Del año 2020 Dice que la humanidad continúa Enfrentándose a dos graves peligros existenciales Antes teníamos un problema Que era el de la guerra nuclear Y ahora tenemos dos El de la guerra nuclear y el cambio climático Según ellos Tienen mucho miedo de... Pero de... no existe Hemos quedado en eso, ¿no? Eh, habíamos quedado... Bueno, eso decía Trump Ellos dicen que... Más, las ¿eh? Claro <risa> Y su, y su primo hermano también británico, oye, que van al mismo peluquero, ¿eh? ¿Eh? ¿eh? Las negociaciones sobre el control de armas han proliferado, han proliferado las armas nucleares también, aunque parece que esto de la bomba atómica de Hiroshima y todo eso, era una cosa que nunca iba a volver a pasar, pues parece que las cosas pueden volver a pasar. También los conflictos en, políticos entre Irán y Corea del Norte continúan, la cooperación entre Estados Unidos y Rusia, como sabéis, es nula, Con lo cual, pues tampoco hay una, una... Pero no eran amigos Putin y Trump. El desarme nuclear es inexistente, ya ves. Y la preocupación por el cambio global, a pesar de Greta Thunberg, de las protestas juveniles y de todo lo que se está moviendo pues los políticos no están haciendo nada, están lejos de ponerse de acuerdo según estos científicos de Chicago. Y en fin, dicen que el año pasado los efectos climáticos ya provocaron uno de los años más cálidos, grandes incendios, todos recordáis lo de Australia, lo que está pasando, un derretimiento más rápido de lo esperado, el hielo glacial, fíjate, eh, que se están descongelando hasta los virus que estaban dormidos y ese glacial del que nos ha hablado Silvia, ¿no? y esto es lo que, de lo que va ese reloj del apocalipsis bueno, pues quedan 100 segundos según ese reloj que siempre marca la misma hora que quedan 100 segundos o sea, no va a estar parado ese reloj Ya se podía parar o por lo menos retrasarse, sí, pero sí, no adelantarse okay. tanto. Claro, claro. Pero, pero bueno, siempre marca seis segundos que dan. Eh, a ver si llega al final ya. Eh, <risa> vamos a seguir comentando informaciones. Eh, que no seguiríamos comentando informaciones eh, si se hubiera cumplido esa profecía, si hubiera llegado al fin del mundo. Por ejemplo, eh, Miguel Pedrero nos va a comentar ahora mismo eh, cómo hay un premio Nobel que está avalando y que ha avalado. La psicoquinesia, la telepatía, la precognición, es decir, ¿es esto el sentido? Para mm, que nos sí, es, un, una idea, es ¿eh, no? un viejo conocido de todos los interesados en la parapsicología. Es un físico, premio Nobel de física del año 1973 y... Bueno, Manuel sabrá quién es de sobra, Brian Josephson. Yo lo conocí, tú la suerte de conocerlo sé, lo personalmente, lo Brian Josephson. ¿eh? Pues eh, Jos eh, Josephson ha ofrecido... Una... Has dicho que es premio Nobel de física, ¿no? Sí, sí, sí. Y Pre que defiende lo paranormal. Sí, sí, defiende, ah. defiende lo paranormal y... Siendo físico. Siendo físico y siendo <risa> premio no, Nobel si alguien no lo había pillado. Sí. <risa> y siendo <risa> premio Nobel de física y además lo que dice tiene mucho sentido común. Eh, hace poco ha concedido una nueva entrevista y ha reiterado que desde su punto de vista, la parapsicología, lo que se ha dado en llamar parapsicología, tiene un evidente interés científico. Él es cierto que ha recibido bastantes críticas por parte de, de algunos colegas por su defensa de la veracidad de fenómenos como el de la telepatía, la precognición o la telequinesia, es decir, la interacción de la mente o la influencia de la mente sobre la materia. Él dice en esa entrevista que la mayoría de sus colegas eh, también creen en la parapsicología, es decir, la mayoría de los físicos están convencidos que este tipo de fenómenos pueden suceder, desde el punto de vista de la física nada, nada lo impiden, pero que tienen miedo a decirlo en público porque temen perder prestigio, es decir, desprestigiarse y sobre todo perder fondos para sus investigaciones. Esto es algo que me decía un amigo físico, también muy interesado, por este tipo de fenómenos y sobre todo por el fenómeno de la transcomunicación instrumental, el supuesto contacto con el más allá a través de elementos electrónicos y él eh, tenía mucho temor a que se descubriera, digamos, esa afición o ese interés y él me lo explicaba. Él me decía que en ciencia, la ciencia es muy competitiva, hay mucha gente compitiendo, muchos investigadores, por escasos recursos. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer para Que para que alguien consiga sus recursos y otro de sus competidores no, se hace. Entre otras cosas, desprestigiarte por tu afición por ciertas cosas. ¿No? él dice por no bueno, hablar de grupos organizados que se dedican es. a perseguir cualquier interés académico por, estos, por temas. estos temas. Y él dice algo más interesante, dice, dice la ciencia en el fondo como es... les definió un periodista del confidencial, creo que era, ¿no? los ciencinazis. Qué bueno, ¿eh? cómo no se nos ocurrió a nosotros. Sí, sí. Bueno, pues dice, dice Josephson que la ciencia es una especie de club en donde no pasa nada por creer ciertas cosas pero pasa mucho por creer ...en otras cosas, es decir, no pasa nada porque un científico se declare católico... Es verdad. ...es verdad... ...sin embargo, si dice que está estudiando el fenómeno de la precognición, ahí sí pasa... ...cuando la precognición, desde el punto de vista de la física, es perfectamente posible... ...y si tú eres católico, pues tienes que seguir unos dogmas, o unas creencias bastante irracionales... ¿no? ...bueno... Dice más cosas interesantes. Dice que, bueno, que el fenómeno de la telepatía y la precognición se ha observado y llama la atención sobre un efecto que han notado muchos físicos y muchos científicos que es el efecto del experimentador. Es decir, que sabes que la base de la ciencia es que un determinado experimento se puede repetir en Madrid y en Sebastopol, ¿no? bajo las mismas condiciones. Sin embargo, se ha comprobado que en algunos experimentos los resultados cambian en ciertos momentos o en ciertos experimentos. es lo que se ha, se ha dado en llamar el efecto del experimentador, es decir, que la conciencia está interactuando de algún modo o estaría interactuando sobre la materia. ¿no? Esto tampoco es raro, porque ya lo hemos explicado ayer en el Círculo del Misterio, el mayor acto telequinético que hay es el de observar, porque la realidad se transforma para una conciencia, para un observador. Es decir, bueno, el, el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Si no abres la caja, está vivo o está muerto. El gato solamente está vivo o muerto cuando tú lo ves. Antes no es nada. no Es decir, la materia se condensa en partículas subatómicas que forman una determinada cosa cuando una conciencia las observa. Por lo tanto, este ya es... Ya sabes lo que pienso. Yo te escucho, oigo no lo que de dices... Nada pero yo si meto un gato en una caja, ¿está no. vivo o está muerto? No, no están las dos cosas. No, no, no. Es... O sea, eso como planteamiento teórico filosófico no, no, no, está no, muy no. bien, pero el gato o está vivo o está no, muerto. No, Manuel, nada de comportamiento filosófico. No, pues com... un gato zombie. No, <risa> no. Es, es una metáfora. Se ha comprobado en laboratorio cómo funciona la materia, cómo funcionan las partículas subatómicas, y las partículas subatómicas nadie sabe lo que son es algo que está en todos la los la sitios. Boca, es que es como el cuerpo místico de Cristo. Claro, o sea, a mí esto es como la, la no, Santa Trinidad. Pero la son tres o son uno. Que tener a ver, tú, tú, Bruno es Bruno, no es Bruno su madre y su padre. O sea, no, o sea yo no, nunca entendí eso de la Santa Trinidad, pues esto me pasa igual. La, la, la materia funciona así. La, la materia es algo que no sabemos qué es, que se transforma en una partícula subatómica cuando hay una medición, claro, nunca o una muere, siempre la se transforma siempre pero antes es nada decir que es una partícula subatómica es decir es como preguntar qué es el amor, no es una Oye, nube no, claro, bueno, bueno. es una nube de probabilidades y últimamente, últimamente se han hecho muchos experimentos que anteriormente denominaríamos experimento parapsicológico pero que hoy en día ya están encuadrados en, en otro campo del conocimiento científico. Yo me estoy acordando, bueno, uno fascinante que hizo Dan Radin que es, es un, un científico también muy interesado por el tema de la interacción de la mente sobre la materia, y él lo que hizo es que una serie de, de experimentadores, 137 personas, interactuaran sobre un experimento muy básico de la física, que es el de la doble rendija. Es decir, provocó variaciones, es decir, la mente de esas personas provocaron variaciones en las partículas subatómicas. Y ya acabo. Un elemento súper interesante de este experimento. Dividió a los individuos que participaban en, en el ensayo en dos grupos. Uno, personas normales, como nosotros, y otro grupo de meditadores, personas que meditaban y que lo hacían habitualmente, y eran, pues bueno, importantes meditadores, ¿no? En los dos casos hubo interacción de la mente sobre las partículas subatómicas, pero fue más elevada la interacción o la influencia en el grupo de los meditadores. Ahí queda eso. Manuel Carvallal... Hablando del amor, ¿amor que es el amor? Pues lo que sentía la vidente del escorial, por Dios, por ejemplo. Pues le han derribado la capilla. Presuntamente, sí. Fíjate, y además estaba comentándonos antes eh, a microcerrado Isidro que él tuvo un caso de una exadepta, ex seguidora, es ex componente de, de la Fundación Virgen de los Dolores, que es esa organización benéfica que gestiona el patrimonio generado por las apariciones del escorial y que la trató con hipnosis clínica porque tenía que declarar en uno de los juicios que se han desarrollado y que ahora han desembocado en, esta, en, esta, en este derribo de, de la capilla, porque a pesar de considerar esta mujer que aquello no había sido bueno para ella, considerarlo una secta, en fin, con razón o sin ella, y que iba a declarar en el juicio, sentía tal culpabilidad, porque creía que Dios la iba a castigar por eh, rebelarse contra su enviada Amparo Cuevas. Eh, esta semana ha habido bastante fluido de información en torno a esta historia, Recordemos simplemente que Amparo Cuevas era una asistente del hogar que el 14 de junio de 1981 eh, comenzó a protagonizar una serie de trances en los que eh, caía de rodillas y con una voz eh, susurrante, no sé muy bien cómo definirlo, muy, muy habitual en este tipo de trances, Eh, transmitía supuestos mensajes de la Virgen María a través de su cuerpo, de sus cuerdas vocales. O sea, lo que vamos a escuchar ahora, en teoría, sería a María de Nazaret, esa joven palestina virginal que trajo al mundo al Hijo de Dios y que tenía esta voz. Sí, la paz, hijos míos. ¡Ah! Pero vosotros seguís buscando la verdad. Bueno, pues esta es la voz en la grabación de la vidente del escorial en trance. Qué bien bueno, habla arameo, ¿eh? lo he entendido <ríe> todo. Es <un> fantástico. <ríe> en su momento hubo una gran polémica con toda esta historia y también con la historia de esa capilla que parecía que centralizaba todo. La Virgen le había pedido a ella, a la vidente del escorial, que construyera una capilla. Al final la capilla se construyó, y la capilla es lo que se está demoliendo ahora. Sí, es muy complicado. Yo he tenido que pedir esta tarde, he tenido que hablar con una amistad que, que es funcionario del Ministerio de Justicia, tramitador, para que me explicase todo el galimatías de sentencias del proceso judicial complejísimo que ha terminado con esta, con esta demolición y que se inicia cuando el Ayuntamiento del Escorial o sea, autoriza provisionalmente la construcción de una capilla en los terrenos de Prado Nuevo, en los terrenos rústicos, provisionalmente. Eh, como las apariciones generaron un gran fluido de peregrinos y de dinero, que es lo que suele ocurrir, se construyeron una serie de Obras sociales donde se trataba ancianos, se trataba enfermos y demás. Ahí ingresaron voluntariamente una especie de novicias, un voluntariado, que renunciaba, pues como cualquier religiosa, renunciaba a todos sus bienes materiales, contacto con la familia, para entregarse a lo que consideraban la obra de Dios. Y esto generó asociaciones de activistas ...contra las apariciones... ...y esas aso asociaciones... ...contra las apariciones... ...que consideraban las apariciones del Escorial... ...como un fraude... ...interpusieron una serie... ...de procedimientos judiciales... ...que durante todos estos años... ...han ido escalando... Eh, de los juicios del juzgado número 23 de Madrid al Tribunal Superior de Justicia, después al Tribunal Supremo. Ahora, por fin, el Supremo dictaminó que ese permiso provisional ya no tenía razón de ser, y es por lo que ahora se ha demolido la capilla. El problema que viene ahora es que hay un cadáver, el cadáver de Encarnación Guardia, ah, que sí. está enterrado. De eh, exactamente. hay eh, ilegalmente, con lo cual ahora... Hay una segunda parte desde el punto de vista legal muy curiosa para ver qué hacen con la muerta ¿no? ¿A dónde, qué, qué, qué, porque en estos momentos todavía está allí. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto y después continuamos. Terturia, zona cero, la Rosa los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa dos Vientos, hay más noticias, hay más informaciones, más noticias e informaciones, Mado Martínez, que nos llevan, nos llevan a conocer algo más, Mado, sobre qué es lo que pasa cuando nos encerramos. Literalmente, esto no es una metáfora, sino una realidad. Mira, a mí de pequeña, si me decían, a tu cuarto, sin salir castigada, me hacían polvo. <risa> o sea, literalmente, pero resulta Que hay un fenómeno que se llama hikikomori, bastante común y preocupante, casi llegando al grado de la tragedia en Japón y que además se está extendiendo por todos los países occidentales desarrollados. Hikikomori se llama el fenómeno. Y es un fenómeno que se empezó a describir en los años 80 entre los jóvenes eh, y adolescentes de la sociedad japonesa, que también está llegando aquí. ¿Y cuáles son los síntomas? A grandes rasgos Bueno, pues se trata de eso, de adolescentes que se pasan todo el día encerrados en su cuarto, sin salir salvo para hacer las necesidades y poco más, y ahí se tiran el día con el ordenador, el móvil, los videojuegos y poco más, están solos, se sienten solos, tienen dificultad para relacionarse, pero no quieren estar solos, la mayoría eh, así que se relacionan por redes sociales, juegos online y cosas así, lo, lo chungo Eh, aquí viene lo grave de la cosa Es que se pueden tirar meses así He dicho meses Meses sin salir de su habitación Es un problema grave de salud mental Y el Ministerio de Salud japonés Ha creado además un centro especializado Para tratar a las personas afectadas por este mal De aislamiento social en definitiva Y sin duda Es el país donde más hay Aunque como hemos dicho también tenemos En el mundo occidental aquí en España Sin ir más lejos tenemos además nosotros cierto problema a la hora de cuantificar una cifra real todavía, pero hay un estudio eh, en Barcelona que hicieron hace poco que examinó 164 casos documentados de Hikikomori en España, un estudio del Hospital del Mar de Barcelona, que también revela que, que, que esto sucede en nuestro país, como en otros lugares, no solo adolescentes españoles, y sino también... Trintañeros, el perfil puede, puede, bueno, eh, puede ser hombre. Bueno, adolescentes. Bueno, hoy en día sí. Y, y al parecer, eh, a pesar de que en algunos pacientes se produce, bueno, es pues como una especie de, de fenómeno secundario que va acompañando a otras patologías como ansiedad, trastornos depresivos, psicóticos o así, también se puede dar como, como trastorno primario. Y en cualquier caso, eh, está muy relacionado con el uso de las nuevas tecnologías. Aunque a veces el aislamiento también se vuelve tan bestia que llegan a, a no querer ni internet en, en la casa, ni en la habitación, ni nada, porque ya no quieren contacto alguno con el exterior, de ninguna manera. O sea, mía. si la familia aquí tiene un papel clave a la hora de detectar lo que está pasando o darse cuenta de eso, de que la persona eh, pues está todo el día, que no quiere salir de su zona de confort, que está todo el día en sí misma viendo la tele, leyendo, jugando videojuegos, durmiendo apática, encerrada por un montón de, de, de semanas de meses, casi no tienen amigos y los pocos que tienen solo se comunican con ellos por, por redes sociales, pero algunos ni eso, muchas veces eh, también tienen los ritmos circadianos cambiados, juegan por la noche duermen durante el día un poco así en plan vampiro Eh, piden comida a domicilio, comen mal, no se duchan, Manuel está de hablando cine. de ti, pero totalmente es que yo no veo cuál es el problema. No entiendo. Que, oye, pues mira, mira, eh, te voy a decir que si si eres o no ¿vale? Sí, sí yo he llegado yo lo máximo Por los ojos, sí lo máximo que he llegado a estar sin ver a ningún ser humano sin ser de casa era dos semanas que era lo que me aguantaba pero la comida no mal, ¿eh? en la despensa pero bueno Miguel conoció mi casa y en Betanzos yo estaba en medio del monte con mis libros con mis perritas bueno, mis gatitas estropia. y mis ovejas, y a mí el resto de pero los lo seres humanos todo Ahora lo entiendo. Claro, no, o sea, yo no veo cuál es el problema de esto. Mucha gente se estará preguntando, ¿soy un hikikomori? Eh, eh, es mi pareco? Mira que me han llamado cosas raras, ¿eh? Pero hikikomori nunca me han llamado. Bueno, pues el prehikikomori es que hay cuatro tipos. El prehikikomori, eh, que está en estado pre, es la persona que sale al exterior para ir al colegio o a la universidad. Pero trata de evitar en la medida de lo posible cualquier otro tipo de interacción social. Luego está el hikikomori social. Que rechaza trabajar y estudiar, pero este consigue tener algunas relaciones sociales vía internet mayoritariamente. El... Luego está el ta Tachizukumi Gata, que muestra una marcada. Madre mía, social. y yo no el tuyo. A ver, repite, repite. Tachizukumi tachi gata. Que este, además, eh, tiene un poco de fobia social, porque cuando sale al mundo exterior o se enfrenta a él, el miedo se le paraliza. Y luego está el netoge Ajin. <risa> eh, que es como un zombie del ordenador que son jóvenes que se encuentran completamente aislados y el tiempo que permanecen despiertos pues eh, lo pasan o en o sea, vídeos, en ordenador, es eh, eh, son bueno, gente yo, virtual. Déjeme creer que cuando yo hacía esas cosas no tenía internet. O sea que tiene más mérito, mucho más. No, tú, tú, o sea, yo tú, con mis realidad, libros no, de tú papel realidad, encantado no, no, de cantado no del archivo ordenador. Tú no, entonces, ¿tiene no te no máquina el escribir? Ah, no, claro. chaval, sí, sí, hombre, eso sí. <risa> eso sí, eso sí. Que hacía. Bien, Por eso no eras un Jiki Mori de esos totales. Eso era un jiki como era. Era solamente facial. un mori, era un mori. A mí era lo de jili esto sí me lo pueden haber llamado, pero lo jikico no. Jukiko no. No era Jukiko. En África también tiene genes en nar dentales, ¿eh? sirviá. Sí, la verdad es que es una, una noticia que el, lo de los neandertales, pues es que de, de prácticamente hace 20 años decían que no teníamos ningún tipo de relación con los neandertales, que se habían extinguido y que no se habían relacionado ni se habían hibridado, y ahora resulta que todo, todo, todo, prácticamente, incluso los científicos han llegado a la conclusión de que todas las poblaciones tienen genes neandertales. De hecho, los africanos decían que eran los únicos que no, porque no habían llegado nunca hasta los neandertales allí, pero ahora los científicos han creado pues una innovadora técnica estadística para determinar si hay herencia genética de neandertal o no, y han descubierto que sí. ¿Y en qué se basan? Pues se basan en que eh, dice que había grupos migratorios Tanto de los que salieron de África, pero es que luego también volvieron. Y entonces en, en esa vuelta ya se habían hibridado con ardentales muy atractivos que les habían gustado a los sapiens. Y claro, pues llegaron y, y ya el tema ya, ya, ya estaba hecho, ya estaba consumado y no había forma de deshacerlo. Entonces, pues bueno... Ellos lo que comentan es, eso, es que, que fue un evento de vibración común, que fue incluso antes de hacer la migración ya esta grande y, y total, y que lo que había era pues esos grupos de. de dicen que, pues, que África estuvo durante los últimos 20.000 años con esos movimientos pequeños de, de grupos y que hasta que no se ha hecho. Este estudio con esta técnica nueva no se ha podido identificar esa genética de Neardental, pero que en realidad sí dicen que es, son numerosas oleadas de, dispers, de dispersión desde África, que llegaron y, y volvieron, y, y es lo que, lo que, lo que se basa esta, este estudio. No, no, lo ha hecho Wolf, que es un científico, dice que se han identificado los genes dentales y que se basan en el principio de identidad mediante descendencia. La técnica se llama ibd Mitz y eh, toma como referencia un par de genomas, en este caso un humano, y otro de Neardental, y entonces luego analizan las, las coincidencias. Así que, que sepáis que la herencia Neardental es menor en los africanos que en los asiáticos y en los europeos, pero aún así, los africanos también tienen un 0,3% de genoma de Neardental. Vamos, que los Neardentales, en cierto modo, eran irresistibles, y que, que hubo entre lo de los neandertales lo de la sopa primordial lo del cuestionamiento del Big Bang yo creo que si cogemos sería un ejercicio divertido ¿eh? si cogemos alguno de nuestros libros de ciencias de lo que estudiábamos en el colegio y lo comparamos con todo lo que se está descubriendo ahora. Yo no sé si podríamos demandar al Ministerio de Educación por habernos enseñado un montón de tonterías ¿no? en, en nuestra infancia, porque es alucinante en tan pocos años cómo se está reescribiendo toda la historia y sí, lo que pero, queda. Es cierto, es cierto, pero aún así yo también voy a salir en defensa de eso, fíjate. Porque la mayor parte de cosas que nos enseñaban y que aprendimos nos han hecho llegar hasta aquí también. Eh, porque mm -hmm. nos han formado como personas eh, nos han educado es que aquí, yo creo que son momentos y son épocas en las que se está hablando de pines, de panes, eh, de esas cosas en las que hay que defender la educación y lo que nos enseñan en los colegios por supuesto, eh, sí. pero es que a mí no me gusta que me engañen me irrita sí, mucho que me engañen entonces, si tú me enseñas pero algo que la tierra es redonda dices... que no se puede poner te, un pin es que eso, ahora, ahora ¿no? te tienen que decir De momento, claro, en, lo, claro, en, en lo que se lleva estudiando... No, ver, lo que pasa es que la antropología forense es muy variable porque eh, depende de los, de los restos que te encuentres, los restos fósiles, y luego... Y de eh, las técnicas científicas que van avanzando. Ha evolucionado mucho con lo de la secuenciación del ADN y todo eso, que no es fácil encontrar entre los restos fósiles material sobre el que puedas realizar De ADN. Pero lo ha sido siempre. Es decir, no, no hay ningún problema en decir que esto es una teoría, que esto es una hipótesis, pero... Cual... Se, decía, se, decía, se decía. Bueno, bueno, depende de dónde hayas estudiado tú, porque yo he conocido profesores muy dogmáticos... Sí que no solo en el ámbito de las matemáticas, en el ámbito de la física, en la química, que decían esto es blanco y es blanco y punto. Y, no, y te penalizan y no te, no y te, te penalizan incluso si a lo mejor tú empiezas a especular un poco y de no, no, claro, no, tú claro, tienes claro. que decir lo que yo te estoy comentando aquí y no me no, cuento. Todos no, lo hemos nuevas hecho nuevas en, en algún examen, ¿no? Es decir, eh, escribir algo, regurgitar y expulsar algo. En lo que, de lo que no estábamos de acuerdo porque es lo que quería leer el profesor para aprobar, pues ya está. Manuel Carvellel. La historia que vamos a contar presente. ahora, ¿qué tiene que ver? <ríe> tiene que ver con las patentes. ¿eh? Es una historia verdaderamente fascinante. Y una rara, de las raras. más eh, llamativas, eh, raras, eh, que hemos contado aquí en el programa, en la Rosa de los Vientos. Cuéntanos. Sí, porque ya, ya hemos tratado eh, eh, las, las aportaciones de este misterioso Salvatore eh, César Páez Eh, y sus extrañas patentes apadrinadas por el ejército y el gobierno norteamericano, que por un lado parecen una especie de revolución de, de la tecnología. Sí que da explicación casi, a muchísimas cosas. Casi extraterrestre, de hecho eh, incluso Ciencia se ficción. ha vinculado totalmente con todo este aperturismo aparente, que en realidad no es así, sobre los ovnis y demás en Estados Unidos, pero ya comienzan a salir algunos críticos que dicen que esto no es como cuenta este hombre. En los últimos meses, la marina de Estados Unidos, que está muy activa, yo esto lo tendría presente porque... Esto de la Marina de los Estados Unidos es una frase que hemos repetido en esta mesa en los últimos cuatro o cinco años en muchas ocasiones, y eso es por algo, es porque está generando mucha información... Y si llega a esta mesa es porque es información relacionada con estas cuestiones. Hablamos en su día de nuevos programas de visión remota y de desarrollo de la intuición para pagados por la marina, la historia de los OVNIs y la marina. Bueno, en cuanto a esto de las patentes, eh, es que en los últimos meses la, la mayoría de los Estados Unidos ha patentado una serie de inventos absolutamente increíbles que en teoría podrían revolucionar toda la, la tecnología aeroespacial, Generadores de campos magnéticos de alta energía, ondas gravitacionales, re reactores compactados de fusión, embarcaciones híbridas, aeroespaciales, submarinas, naves eh, que parecen sacadas de los sueños de Julio Verne, cosas rarísimas que llevan el seño de un supuesto ingeniero, el, el doctor Salvatore Pais, que sería el, el, el Tesla, digamos, el genio que estaría detrás de estas patentes de ciencia ficción. Eh, en un artículo publicado recientemente en una de las principales revistas de, de divulgación científica en Estados Unidos, la IEE, eh, eh, acaba de publicar un, un nuevo artículo sobre una especie de reactor compactado de fusión nuclear que supuestamente sería capaz de crear energía en de, de, de una cantidad y con una calidad y en un tiempo absolutamente récord y esto ha sido un poco ya la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que una serie de físicos norteamericanos hayan empezado a cuestionar quién es este tío, de dónde sale y qué validez real tienen esas patentes que realmente se han registrado en la, en la oficina de patentes de los Estados Unidos El problema que se han encontrado estos críticos es que desde 1951 en Estados Unidos impera lo que se llama la ley del secreto de invención que restringe la divulgación de información sobre nuevos inventos y tecnologías que pudiesen ser considerados un riesgo para la seguridad nacional. Esta es la carta blanca, es el comodín esto de la seguridad nacional. Es lo que permite que en Estados Unidos se cierren bocas. lo boxes, que o... Exactamente. Hasta aquí puede saber y a partir de aquí nada. Bueno, en el caso de... De estas patentes son ya varios los eh, profesores universitarios, los físicos, los académicos, que han dicho que lo que hay en esas patentes y lo que ha publicado Pine, eh, es agua de borrajas, que no tiene ninguna base, que, que son conjeturas, elocubraciones, hipótesis y que no es aplicable, que no es algo que realmente se pueda, se pueda materializar. Pero entonces, ¿por qué lo registra la Marina? ¿Por qué se pagan esas patentes? ¿Y quién es este tipo? Hace unos días concedió una entrevista, pero, según decía el medio, él se negó, le, le, le reprochaban que existía muy poca información sobre su identidad y sobre su biografía académica. Él simplemente dice que se graduó en la Universidad de Case, en la Reserva Occidental, en el estado de Ohio, pero se negó a dar más datos eh, biográficos o, o académicos, lo cual ya es un poco... Ya es un poco extraño. Pero lo que más extraña a los críticos de, de este ingeniero es, como decía, la implicación de la Marina. Porque desde 2016 la Marina estadounidense ha sido la líder en cuanto a organismos patrocinadores de patentes y de nuevos inventos tecnológicos. Por eso digo que ojo, con que hablemos tanto de la Marina, que yo tengo la intuición de que ahí hay algo. Que no nos terminan de contar. Por ejemplo, eh, en, en, estos últimos, en estos últimos meses, solamente en 2019, la Marina presentó 55 solicitudes de patentes, frente a sólo 21 que presentó el ejército eh, norteamericano, ¿no? Duplica. ...el desarrollo de patentes y de ingenios y de, y de cosas este, extrañas. Es que la Marina de los Estados Unidos es algo más eh, que lo que pueda ser en España la Armada. La Armada claro. Es decir, es una institución con su propio servicio de inteligencia, que hace incluso inteligencia exterior... Es decir, es un organismo, una organización dentro del ejército de los Estados Unidos muy, muy poderoso. Precisamente, pues lo digo, aquí en España todas las fuerzas armadas tienen su servicio de información, su servicio de inteligencia, nuestro ejército del aire, nuestro ejército de tierra, todo el mundo conoce el CNI porque es el órgano de inteligencia principal, pero está el CIFAS, está el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, de la Armada... Sí, pero en el caso de la Marina de los Estados Unidos, digamos que la labor que hace esa inteligencia de la Marina va más allá de la que puede hacer el Servicio de Inteligencia de la Armada Española, ¿no? que tiene que ver con el, con el ámbito de la guerra, o de la estrategia, o de los buques de guerra, etcétera, etcétera. En el caso de la Marina de los Estados Unidos, lo que realizan sus agentes es incluso trabajo de campo que va más allá de lo que tiene que ver con, con la Marina o con, la, o con la guerra de los océanos. ¿Será prudente tenerlos, seguirlos de cerca? A mí, a mí me da la impresión la que, que actualmente dentro de la Marina de los Estados Unidos hay un grupo de personas con responsabilidades muy interesados en nuestros temas. Bueno, no, absolutamente. absolutamente. Pero además, hay un programa, lo comentamos hace unos meses, un programa que digamos que vendría a ser un poco el heredero de los programas de visión remota, aunque ellos hablan de intuición, del desarrollo de claro. la intuición, sí, técnicas sí, sí, sí, de intuición sí, sí. y demás, en el que se han gastado una pasta enorme y sí, que sí, está patrocinado sí. precisamente por, por la inteligencia es, de la marina. Es exactamente lo mismo, ya lo, lo denominan de un modo un poco más elegante, pero es visión remota y la aplicación de las capacidades... ...parasíticas al ámbito de la guerra y del espionaje. Pero eso. no decían que, que se había cerrado todos los programas oh, Stargate y demás porque no funcionaba, porque no valía... entonces ¿Por qué se están gastando millones claro, de dólares es, en se, eso Se cierra Echelon o Echelon deja de funcionar y, de, y, y hay otro programa mucho más amplio y más interesante de, de espionaje... Claro, de sí, que se llama creo... Millarejo bueno. Hasta aquí la tertulia Zona cero de esta noche con Manuel Carroyal Comado Martínez eh, Con Miguel Predero. gracias a todos a la próxima. Buenas noches Y ahora aquí en La Rosa, los vientos Hay tiempo para que Silvia Casasola Nos presente en Mujeres con Historia A la Dama de la Cera Mujeres con Historia Todos hemos oído hablar de los museos Madame Tuchot Puede que no hayamos visitado ninguno pero sabemos que allí se encuentran réplicas exactas de personajes relevantes de la historia o del papel Couché hecha sincera Estos museos son un auténtico reclamo turístico en las principales ciudades del mundo y ofrecen una oportunidad única de acercarse a las figuras más principales y relevantes para hacerse, por qué no, un selfie de recuerdo Sin embargo, apenas sabemos nada de quién fue Madame Touchot, la artífice de esta idea y por qué llegó a convertirse en una experta en dominar la acera. ¿Cómo aprendió a realizar esas figuras con tanto detalle? ¿Por qué decidió crear un museo permanente donde se pudieran contemplar? ¿O qué extraña relación tuvo con la muerte o con la Revolución Francesa? estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar descubrir esta noche Marie Grosol, su nombre de soltera nació en Estrasburgo, Francia en 1761 y no conoció a su padre Joseph Grosol fallecido dos meses antes de su nacimiento su padre había participado en la guerra de los Siete años y estaba muy perjudicado de hecho llevaba una placa en la cara disimulando la falta de un trozo de su mandíbula el oficio de la familia paterna no era el más deseado eran verdugos un oficio que se transmitía de padres a hijos ese trabajo pues te daba la oportunidad de vivir holgadamente pero la sociedad lo estigmatizaba Las hijas de los verdugos pues tampoco se libraban de esta obligación porque debían casarse solo con otros verdugos. Por eso se especula que la madre de Marie se trasladó a Berna Suiza intentando comenzar una nueva vida y así no sentirse obligada a tener que casarse con un nuevo verdugo. En Berna... Tuvo la suerte de encontrar un trabajo como ama de llaves al servicio del médico cirujano Philippe Couture y que era un anatomista muy perfeccionista. Couture no tenía hijos y la presencia de Marie alegró sus días. Además, vio con asombro cómo la curiosidad de la pequeña iba creciendo. Iba aumentando, observando su trabajo y preguntando constantemente. Magui tomó tanto cariño al doctor que terminó por llamarle tío. Filipe, que era cirujano, también impartía clases a futuros médicos. La carencia de cadáveres para realizar prácticas con sus alumnos audizó su ingenio y comenzó a realizar en cera diversas partes del cuerpo humano. Poco a poco se convirtió en un auténtico especialista, tanto que se atrevió a retratar al detalle los rostros. Maggie se quedaba embobada observando el trabajo de su tío, quien decidió convertirla en su aprendiz. Primero le dijo que experimentara con fruta y con flores, y de esa forma Maggie realizó sus primeras figuras en cera, tomando frutas y flores como modelo. una vez que su maestro comprobó que tenía la técnica controlada dejó que realizara su primer puesto el conejillo de indias fue el escritor, historiador y filósofo Voltaire admirador del trabajo del doctor Coctiu, quien no dudó en posar para la jovencísima Marie de tan solo 16 años después haría la imagen de Jean-Jacques Rousseau y de Benjamin Franklin asiduos admiradores de los trabajos de Cordill En 1765 el doctor se trasladó a París con su ama de llaves y su joven aprendiz realizando la figura ancera de la que tiempo después se convertiría en una de las amantes de Luis XV Marie-Jeanne Duvary ...precisamente una copia de esta escultura... ...es la figura más antigua que se exhibe hoy... ...en el Museo Madame de Londres... ...y tiene la peculiaridad de que parece que respira... ...a la figura se la conoce también como la bella durmiente... ...y de verdad que impresiona verla en persona... ...la maestría de costura tal... ...que le pidieron exponer en el Palacio Real... Marie escribió en sus memorias que la princesa Isabel, hermana del rey francés, quedó tan fascinada que quiso aprender cómo modelar con cera. Sin embargo, no existen pruebas de este hecho. El doctor Couture se percató de la atracción y morbo que generaban las ejecuciones públicas en el bulbo y pensó que sería buena idea trasladar escenas con la imagen de los ajusticiados a sus exposiciones puntuales en 1782 en el boulevard del templo de Paris lo llevó a término creando lo que denominó la caverna de los grandes ladrones un espacio donde se podían contemplar la imagen de los delincuentes más sanguinarios del momento La idea fue un auténtico acierto Y Magui copiaría más tarde a su mentor Creando su famosa Cámara de los horrores Pero vayamos por partes Magui frecuentaba La corte francesa y se relacionaba Con los nobles importantes Relación que le perjudicó Cuando estalló la revolución francesa En julio de 1798 Con la toma de la Bastilla El pueblo enfervecido quería la cabeza de todos los nobles y también la de los amigos de los nobles. Y, por supuesto, la cabeza de los monarcas franceses, Luis XVI y su esposa, María Antonieta. En virtud de la ley, solicito, pues, la pena de muerte. ¡Oh! Antonieta Capeto, se os condena a muerte por decapitación la sentencia se ejecutará hoy 16 de octubre de 1793 a las 11 en la plaza de la revolución vuestros bienes serán incautados Magui también fue detenida y la sentenciaron a morir en la guillotina compartió celda con Josefina de Barnet, la futura esposa de Napoleón Bonaparte que se libró por los velos Marie fue rapada y cuando se preparaba para anotar la cuchilla de la guillotina en su cuello, su tío, Philippe Courteau, reconocido simpatizante de la República, pidió ayuda a un amigo con poder en el nuevo régimen. Marie no solo salvó su cabeza, sino que el precio que pagó por ella fue colaborar con la revolución creando réplicas exactas de los traidores decapitados. De esa forma logró librarse de la cuchilla sangrienta de la guillotina abordando uno de sus primeros trabajos rebuscar entre las cabezas cortadas las cabezas de Luis XVI y María Antonieta para crear su busto en cera Los republicanos quedaron tan satisfechos que sacaron a la calle las réplicas en cera de los monarcas franceses Cada vez que rodaba una cabeza de un personaje célebre allí estaba Maggie rescatando del cesto la cabeza del pobre infeliz entregándola al bulbo que gritaba entusiasmado muerte a los oidores, muerte a los tiranos la más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patín políticos que hablasen bien de la difunta monarquía cualquiera que utilizase el antiguo messier o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos el miedo llena el aire Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. Eran tiempos muy complicados en los que debían andar con mucho cuidado si quería sobrevivir. Couture, su mentor y maestro, fallecería al poco tiempo y Marie quedaba como única heredera de sus figuras enteras. Marie seguía sobreviviendo realizando las réplicas de las cabezas en cera de los decapitados cuando se enamoró de François Tuchot, un ingeniero de una familia venido a menos, con el que tuvo tres hijos, Joseph y François, que sobrevivieron, y una niña que falleció al nacer. Su esposo resultó ser un vago redomado que vivía del trabajo y la fortuna de Marie. Una de sus grandes ideas fue crear la exposición a la que llamó la Cámara de los Horrores. Allí, como decíamos antes, se contemplaban las figuras de los guillotenados más prestigiosos, con sus gotas de sangre correspondientes, incluidos los monarcas franceses, junto a asesinos muy conocidos del momento. Tras la caída de Robespierre, el máximo artífice del reino del terror su cabeza llegó también a formar parte de la escalofriante exposición de la Cámara de los Horrores Francia estaba comenzando a sufrir una gran crisis económica la revolución comenzaba a causar estragos a pasar facturas entre la población que mal vivía como podía apenas tenían dinero para comer y menos por supuesto para gastar en exposiciones por muy macabras que fueran Magui no estaba nada contenta su marido era un flojo tenía que sacar adelante sus dos niños pequeños y el pueblo francés no tenía dinero para ver su exposición debía hacer algo y no tenía claro el qué la idea surgió por casualidad cuando un familiar lejano llamado Paul Filidor llegó a Francia con un espectáculo único llamado Fantasmagoria El espectáculo de Filidor consistía en una congregación de espectadores a los que dejaba completamente oscuras en una sala. Entonces, de repente, mediante efectos lumínicos, les hacía creer que estaban rodeados de fantasmas y de espíritus diabólicos. Filidor, que era un tío muy, muy astuto y muy listo, contempló la exposición de cabezas ensangrentadas que exponía Magui y se le ocurrió la feliz idea de mezclar su espectáculo con el reclamo de la Cámara de los Horrores. Habló con Magui y la convenció para que le acompañara a Inglaterra. Magui lo meditó un tiempo y pensó que era la oportunidad que estaba buscando. Empacó varias de sus figuras de cera y se trasladó a Reino Unido para comenzar su aventura Allí junto a su nuevo socio y su hijo mayor, Joseph, viajó a Londres Mientras dejaba a su hijo pequeño al cuidado de su padre y también de la abuela materna Pero Paul Filidor resultó un cara dura que no dudó en estafar a Maggie todo lo que pudo, quedándose con la mayoría de las recaudaciones. Maggie, pese a las dificultades de asumir una aventura en solitario en un país extranjero que apenas sabía inglés, decidió junto a su pequeño realizar una exposición itinerante por Inglaterra e Irlanda. Y aquel proyecto... ...que iba a durar apenas unos meses... ...se prolongó mucho tiempo... ...a causa de las guerras napoleónicas... ...porque Pues esas guerras... ...le impedían retornar a Francia... ...mientras tanto... ...mandaba todo el dinero que podía... ...a su marido y a su madre... ...que cuidaban de François... ...su hijo pequeño... ...el problema fue... ...que tuvo noticias terribles... ...de que su esposo... ...estaba dilapidando... ...todo el dinero en juergas con mujeres con juegos y con varios vicios en 1812 su esposo tuvo que vender las figuras de la exhibición de París al final terminaron separándose y en 1817 François Hijo decidió viajar a Inglaterra para reunirse con su madre y su hermano Joseph habían transcurrido 15 años desde la última vez que se habían visto Marie decidió quedarse definitivamente en Inglaterra y cuando llegó su hijo pequeño que había aprendido el oficio de carpintero Le ayudó a crear los brazos y piernas hechos de madera que le dieron más movilidad a las figuras. La exposición continuó itinerante durante un tiempo, pero ya con el nuevo nombre de Madame Touchot e Hijos. Uh, uh, uh, uh. No sería hasta 1835 cuando la dama de la cera, que tenía 74 años, decidió crear su primera exposición permanente en la famosa calle Baker Street, calle que popularizó el mismísimo Sherlock Holmes. Madame Tussaud junto a sus hijos cuidaron todos los detalles, las alas estaban muy bien decoradas y la cámara de los horrores representaba en la perfección el reino del terror con guillotina incluida, vivido en Francia con cabezas cortadas por doquier y su sangre correspondiente Tan solo dos años más tarde, Madame Tussaud tuvo la felicidad de recrear en cera la coronación de la reina Victoria. Y esta quedó tan satisfecha que no dudó en ir de vez en cuando a contemplarse a sí misma. Aquello causó tanta publicidad que terminó de consolidar su museo en Inglaterra. En el Museo de Madame Tuchot, hijos, Napoleón, el Duque de Wellington, María Antonieta, Robespierre, Luis XVI y los malutos de la Cámara de los Horrores se hicieron muy famosos. En sus últimos años, Marie no paró realizó su propia escultura en cera para quedar inmortalizada y escribió, como dije anteriormente, su autobiografía. La vida se portó muy bien con ella y en sus últimos momentos siguió teniendo suerte. Falleció con una muerte súper dulce mientras dormía a los 89 años de edad el 15 de abril. sus hijos herederos siguieron con el oficio aprendido de la madre la actualidad fue aumentando y sustituyendo figuras de cera como por ejemplo la imagen de Adolf Hitler en 1933 que entró por la puerta grande en la Cámara de los Horrores y que terminó siendo decapitada por un detractor del dictador nazi os voy a contar una serie de curiosidades por ejemplo que para elaborar las 400 figuras del Museo de Londres se necesitaron unas 2.400 libras de cera, lo que equivale a 16.000 velas. Sí. Que en el Museo Madame Tussauds de Londres hay una sala dedicada a Star Wars o una muy especial dedicada al mundo de Sherlock Holmes. Sí. Que la figura más grande que contiene este museo es de 4 metros de altura y 2 metros de ancho. Y diréis, pues ¿a quién representa? Pues resulta que representa al increíble Hulk. Y la figura más pequeña, ¿sabéis cuál es? Pues se puede contemplar y mide 16 centímetros. Esta representa a Campanilla, helada de Peter Pan. En cuanto al dinero que cuesta de media cada figura. Este es de 200.000 dólares. No está nada mal. Madame Tussaud ha sido esta noche nuestra protagonista, gracias a la sugerencia de Borja W. Y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen al vídeo documental de Raquel de la Morena dedicado a la Dama de la Acera, a la revolución francesa de History Channel, a María Antonieta, matar una reina, y al corte, asalto a la Bastilla. En la actualidad, aunque el Museo Madame Tussaud de Londres sigue siendo la sede principal, a pesar de que sufrió un incendio en 1925 con una bomba que destruyó ...300 moldes... ...también se pueden contemplar... ...museos Madame Tussaud... ...en Las Vegas... ...en Copenhague... Ámsterdam, ...Washington... ...Hong Kong... ...o Nueva York... ...hoy hemos conocido... ...quién fue esta auténtica... ...empresaria... ...visionaria y pionera... ...del marketing... ...que creó su propio... ...imperio de la acera... ...y que sigue siendo... ...a día de hoy... ...un negocio... ...de éxito... Adam Toso la dama De la cera, Silvia Sí, y comentar y pedir perdón a nuestros oyentes Porque he tenido un baile de números He dicho que la revolución francesa fue en julio de 1798 Y fue en julio de 1789 Porque si no, la pobre María Antonieta en 1793 No va a ser primero eh, de la de Capito y luego tomó la Bastilla No, es primero la Bastilla y luego claro. la de Capito Pero bueno, en todo caso, una verdadera pionera de todas estas cosas Porque fíjate todo el imperio que montó Y, y sigue hasta nuestros días Las 3 y 45 minutos continuamos La Rosa de los Vientos en Onda Cero Es la única de las maravillas que están en pie. El ser humano construyó con este monumento el más grande, la obra más grande e imponente que jamás ha hecho, la Gran Pirámide. Y el responsable fue un dios en la Tierra, el faraón que ¿Cómo lo hizo? ¿Qué técnicas se usaron? No se sabe todavía bien. Hay diferentes hipótesis y han aparecido nuevas hipótesis. Y les conoce y las ha seguido nuestro invitado, Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Sabemos... Eh... ¿Cómo no se construyó la pirámide? ¿No hubo magia? ¿No hubo extraterrestres? Eh. Ha habido muchas eh, hipótesis, eh. algunas fantasiosas, pero todavía no se sabe, ¿eh? Pues eh, eso es, la verdad es que todavía sigue siendo un misterio, después de 4.500 años de, de su construcción, cómo eh, exactamente los antiguos egipcios fueron capaces de colocar esos más de 2 millones de, de bloques de piedra Eh, en su lugar definitivo porque hay que tener en cuenta que no conocían el meso de la rueda tampoco utilizaban poleas y bueno, pues es uno de los grandes enigmas cómo hicieron para, para colocar todos esos bloques tan pesados eh, y dar forma a ese gran monumento que todavía sigue hoy en pie El monumento más importante jamás se ha construido con el, por el hombre por el ser humano se encuentra en la portada de la revista Historia de España y el Mundo en la revista Historia, ese reportaje es tuyo, esa información es tuya entre las diferentes hipótesis se ha barajado siempre la posibilidad aunque se ha dudado mucho, pero que los antiguos egipcios usaran algo parecido a las rampas para hacerlo no sabemos cómo, pero tuvieron que estar en algún sitio, ¿no? Eh, pues sí, esa es una de las hipótesis que se barajan últimamente, eh, es la de un, utilización de rampas eh, y también el uso de una especie de trineos para poder desplazar esos pesados bloques, eh, pero no hay una, una explicación definitiva, concreta, porque no hay documentación en la que se refleje eh, ese tipo de técnica. ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más de 4.500 años y, por tanto, pues es muy difícil conservar Eh, documentación como en otras épocas históricas. Lo que sí se sabe es que seguramente se utilizaron no un solo tipo de rampas, eh, sino varias, porque con un solo tipo habría sido muy complicado, por no decir imposible, eh, haber cometido esa, esa obra tan, tan colosal. Así que, bueno, por el momento, lo único que saben los arqueólogos a la espera de que aparezcan nuevos hallazgos es eh, que se utilizaron ese tipo de rampas pero no sabemos eh, ni de qué tipo ni cuántos tipos eh, se emplearon. ¿no? Bloques enormes, ¿no? Eh, porque eh, algunos eh, de muchas toneladas eh, de peso. Sí, los bloques más eh, estándar, por así decirlo, los bloques principales eh, tenían un peso de toneladas y media, que ya es un, un peso considerable, teniendo en cuenta eh, que estamos hablando de un pueblo tan antiguo, pero hay algunos bloques que superaban con creces eso de ese peso, sobre todo los que se utilizaron para... Eh, ...fabricar o para construir la Cámara del Rey... ...que podían llegar a alcanzar eh, varias decenas de, de toneladas de peso... ...así que estamos hablando de, de una incógnita... Eh, ...bastante interesante, bastante fascinante... ...porque estamos hablando de eso de un pueblo... ...que no, no poseía las herramientas típicas de hoy en día... ...ni de siglos posteriores... ...como por ejemplo en la época de las catedrales... ...que ya se conocían otros avances técnicos... ...como podían ser las poleas... Y, y bueno, por tanto, pues eh, es un enigma eh, súper interesante intentar mm, determinar cómo hicieron para colocar aquellas piedras eh. De, estas, de este peso. Y en este reportaje en la revista Historia, un reportaje sobre lo más importante que se ha hecho en la historia por parte del ser humano a nivel arquitectónico, eh, se quita uno de los mitos eh, que se ha mencionado en muchas ocasiones y tú lo explicas eh, bastante en este reportaje no hubo esclavitud, eh, no hubo eh, trabajos forzados, eran trabajadores eran obreros, eh, sin más eh, Sí, en efecto, ese es uno de los mitos que se ha perpetuado entre otras eh, razones porque una de las fuentes de la que disponemos, que es bastante tardía, es del historiador griego Herodoto, y él pues bueno, eh, transmitió un poco esa, esa falsa imagen, eh, porque pretendía transmitir también eh, la, la imagen de que, que Ox había sido un tirano que había eh, doblegado a, a su pueblo para construir esa, esa gran obra eh, a su a su gloria. ¿no? Pero en realidad sabemos que fueron obreros, efectivamente, algunos de ellos muy especializados, y bueno, de hecho los arqueólogos han encontrado en las cercanías de la Gran Pirámide en esa eh, necrópolis de Guise, han encontrado pues los restos de las viviendas de esos obreros que cobraban su salario y que bueno pues tendrían unas condiciones de, de trabajo sin duda difíciles, pero que no eran para nada eh, esclavos. Eso se cuenta insistimos, en la portada de la revista Historia. Este mes el autor del reportaje ha estado con nosotros, es Javier García Blanco. Javier, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Fronteras del futuro. Como siempre, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas a tal...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 hacen que la que la, la pérdida de energía de calor no sea tan abrupta al Fíjate, cesar no el funcionamiento de las calderas. no hay mejor calor laderas. que el que da una calefacción una persona, central, una persona. No, además, pero una calefacción central sí, eso es, es su... tremenda. Es estupendo, es, es excesivo, pero la calefa... es la caldera con calefacción central genera unos problemas Muchísimo. en las comunidades, tremendo, ¿verdad? tremendo. tremendo. Y...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 tienen sustancias eh, inocuas e inofensivas. Son pues mejor que en las domóticas de pues, las casi casas. Sí. Eh, además, esta, esta, eh, esta pintura de forma exterior también puede eh, aislar y enfriar espacios eh, interiores, aunque esté pintada en negro. Bueno, fuera, otro fuera. día cuento lo de los rusos, que vale, no da pues, tiempo. Pues, sí. Hasta aquí la rosa, los vientos, que vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada de las 12 en la comunidad de Canaria. Queda un minuto en el Super Bowl. Ganan los Kansas 24-20 y parece, parece que pueden ser los ganadores de finales. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros.